Y hoy estamos ya una vez más reinaugurando, retomando estos ciclos de conversación junto al capitán de la costa, es la persona que está a cargo en realidad, eso es cierto, de la 20 Comisaría de Puente Alto, y el día de hoy nos trae un tema que es bastante importante y serio. Antes de comenzar, hoy día hablaremos del tema de la seguridad vial. Eh, me comentaba que ayer una persona falleció, perdió la vida en Conchitoro con Gabriela, Eh, por cruzar en forma introspectiva, no, no no respetó su vida. Chao, se acabó la vida en un segundo, no, no, no respetaste la señal ética. Uh, no queremos meter miedo, no queremos hablar de cosas terribles hasta ahora pero hay que hacerlo. Si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? Dejo con ustedes a su amigo el Capitán de la Costa. Bienvenido a la radio. ¿Cómo está, Gustavo? Rodolfo? Muchas gracias por permitir ocupar su espacio y poder saludar cierto a nuestros vecinos eh, de Puente Alto, cierto nuestra comunidad en general. Como bien decía, eh, ayer hubo una lamentable muerte de un, de un puente altino, ¿cierto?, en, en el sector de Conchitoro, eh, con Gabriela. Y volvemos lo mismo, ¿eh?, volvemos lo mismo, y nos, lo que le comentaba antes salía al aire, lo que más a uno le duele, y le preocupa, que independiente que yo puedo multar a las personas, puedo sacar millones de partes, el tema de fondo no es ese, el tema es que yo, en lo particular, tome conciencia que el no cruzar en zonas habilitadas el no cruzar, eh, respetando cierto la señalética que está actualizada, los recursos que el municipio y, y digamos las autoridades eh, eh, tienen dispuesto cierto para la instalación de semáforos, que no son respetados, y finalmente terminan en esto. Este joven, 27 años, un hombre joven, con toda ¿Cómo una fue el lanzan... accidente, Capitán? Este joven iba cruzando por, por, por la avenida Conchitoro, no respetó la señalética del semáforo de peatones, en rojo, y eso generó que un ciclista primeramente interviniera en el primer eh, lo, lo, lo, una, una suerte de colisión del, del peatón con el ciclista y el ciclista salta hacia la hacia la pista, digamos, de los buses de la, de la vía exclusiva del Transantiago y justo ¿cierto? en ese mismo instante iba cruzando un Transantiago y obviamente no alcanzó a evadir y quedó debajo de este vehículo y fue, y lamentablemente falleció en forma instantánea claro Así que Plata, ¿eh? el llamado a nosotros... Oh. Perder la vida por una imprudencia. Justamente, un, a lo mejor por un apuro, por un par de minutos. ¿Y, ¿y para qué? Si le idea es llegar. Yo creo que eso es un poco lo que la gente tiene que entender. La gente tiene que llegar. Si está apurada, preocupa de llegar. Con seguridad y aparte que esto genera otros problemas colaterales al efecto de la muerte. El conductor de Transantiago quedó tremendamente afectado. El ciclista que quedó en estado de choque son acciones cierto complementaria al accidente que la gente muchas veces no considera no solamente que fallezca una persona que ya es lamentable uno se pone en el, el, el, el, el, el cuerpo cierto el alma de su mamá de su papá de sus familiares directos su esposa o hijo desconoco un mayor antecedentes lo familiar pero uno lamenta cierto el efecto colateral qué pasa con el conductor que fue quien lo originó la finalmente con su vehículo logró que falleciera esta persona a consecuencia de la imprudencia del peatón. ¿Qué pasa con la con el, con el ciclista que también intervino accidentalmente a consecuencia de la misma eh negligencia de este peatón? Entonces, eh, el daño es muy grande, así que el llamado a nosotros es que respetemos especialmente los cruces de calle. Las esquinas están diseñadas para el cruce de peatones y para eso esto en todo Puerto Alto, no no, me atrevería a decir que casi ya no hay esquina donde no haya un semáforo de peatones. Eh, y están en buen estado y eso también es, un, es un muy importante que hay una preocupación municipal importante en que lo, los semáforos estén permanentemente eh, en funcionamiento operativo, ¿cierto? y eso está directamente relacionado con la seguridad de todos los puentes y quienes nos visitan aquí me llegan unos comentarios, ¿eso hago nomás? perfecto dicen, ¿por qué que no están sacando tanto parte a los autos? si antes no lo hacían lo que pasa que... ¿Sector eh, céntrico o Puente Alto? Sí, pero en general en todo Puente Alto. Nosotros eh, hemos aumentado la fiscalización de tránsito y eso es unido exclusivamente porque hemos notado eh, muchas inconductas viales, imprudencia, personas sin documentación, vehículos con características o, o deformaciones de características técnicas de los vehículos, llámese vidrio polarizado, llámese tronadores. No se pueden andar con vidrios polarizados ni tronadores, ¿no? Así es. Y aparte el tronador es que también hay regulaciones respecto a la dimensión de, esto, de estos tubos de escapees sobre, digamos, eh, la exposición desde el parachoque hacia afuera. También, ¿cierto?, de regulación respecto al tema, la, las luces también, mucho vehículos con luces de emergencia, vehículos con luces estroboscópicas, que uno hay autos que frenan y empiezan a destillar las luces. Todas esas acciones, ¿cierto?, eh, son eh, infracciones, ¿cierto?, que están en actual vigencia, lo mismo, ¿cierto?, eh, que tenemos frecuentemente infracciones porque no avanzan en los los semáforos en verde, generan congestión vehicular, el se, se llama, estacionan donde, tema donde quieren. tema de los colectivos, aquí me está llegando un mensaje de los colectiveros que se ubican ahí en el Montserrat. Me tienen que ayudar los colectiveros, yo permanentemente estoy caminando al centro, les pido que nos ayuden, pero es una, una asociación del día a día. Es y un tema yo, porque ellos buscan pasajeros. Eh, claro, que pasa es que hay gente que espera cinco ciclos de un semáforo y, y la verdad es que tiene que, que considerar que no es un solo colectivo. ...entonces, si este tema del la del de colectivero... ...es una situación que es día a día... hoy día, ...hay días buenos, hay días más o menos... ...hay días malos... ...pero uno ve las características de los colectivos... ...y parece no les va tan mal... ...porque es un auto bastante bueno... ...pero, lo que yo llamo a los colectivos... ...que tengan consideración... ...porque ellos no son los únicos que viven... ...y transitan en Puente Alto... estas ...estos bloqueos de calle... ...que generan por lo, por no avanzar en los semáforos... ...enverdes, que generan congestiones vehiculares... ...y nos impiden inclusive hasta los normales... tránsito de los vehículos de emergencia... ...entonces es una infracción que es permanente y que obviamente muchos colectiveros ya han, lo han superado, de hecho hemos visto gran avance en eso, hemos, hemos notado que los colectiveros han sido más respetuosos, han, han, han mejorado bastante, pero también necesitamos que nos ayuden más. Si finalmente eh, yo entiendo que la finalidad es, es tener pasajeros, pero hay ocasiones que no hay ni siquiera gente esperando, entonces es una conducta que se, se está eh, instalando en la cotidianidad del colectivo pero hoy en día afortunadamente hemos visto favorablemente una, una, un cambio de actitud notable los colectieros y ellos tienen que entender que nosotros no estamos contra ellos por el contrario, ¿no? nosotros tenemos que regular el normal desplazamiento de todos quienes transitan en Puente Alto esa es la idea, es oye la idea. aparte llegan otras preguntas, acá de Pamela que la, me dice, bueno Juan Carlos yo vivo en la calle Urzúa, ¿qué está pasando con mi población? Eh, se escuchaban muchos balazos anteriormente, pero hoy se ha restringido un poco Sí, hemos tenido bastantes controles, creo que hemos aumentado, especialmente en este 2018, aumentamos considerablemente la frecuencia y la intervención en esas poblaciones. Ahora, yo le comento a ese vecino, eh, yo he tenido la suerte conocer gente muy buena. Eh, aquí realmente uno suele como estigmatizar a algunos sectores. No, vivimos en la cara o no somos malos. Claro, en tal no, lugar, no. Son... yo tengo, créame que tengo una experiencia muy rica respecto a gente conocida en sectores, en la, en la esperanza en otras poblaciones más que aquí estigmatizan por algunas soluciones puntuales pero hay gente muy buena hay gente de esfuerzo hay gente de trabajo y que hemos junto con ellos hemos trabajado hemos hecho un muy buen trabajo en detectar ciertas situaciones irregulares temas de droga especialmente hemos, tra hemos trabajado muy bien y de hecho yo creo que una de los principales acciones que se que han sido notables especialmente este año que fue el, el pasado 28 29 de marzo que son fecha emblemática el día de joven combatiente que se le denomina alguno la verdad que son fechas que no tienen ningún sentido, que solamente logran que el lumper logre digamos intervenir las calles, provocar terror y eso acá en nuestro sector no ocurrió. No ocurrió, así que esos son digamos indicadores o indicios que el trabajo se está haciendo, pero eso una es un reconocimiento también a la comunidad que vive ahí, que nos pidió ayuda, que nos nos planteó esos problemas que generamos compromiso y creo que se están cumpliendo. ¿De qué hay que mejorar? Por supuesto, siempre hay que mejorar todas las acciones que nosotros realizamos como carabineros, pero lo importante es que la confianza que tiene que existir de la comunidad con nosotros tiene que aumentar. Que la gente se acerque a nosotros, que nos dé antecedentes. No es necesario que nos digan nombres, no, no nos interesa que nos diga yo, Gonzalo de la Costa, Ruth, tanto, estudiando dando tal antecedente, no es necesario. Lo que nosotros necesitamos es antecedentes concretos, de acciones que están afectando a la comunidad, porque les recuerdo, insisto, que en esas poblaciones hay gente muy buena, yo creo que la mayoría, si sí, siempre uno estigmatiza por ciertas personalidades, pero esas esas poblaciones son, en su mayoría, gente de mucho esfuerzo, gente muy buena, de, de gente arraigada de la comuna, gente muy querendona de esta comuna, entonces eh, yo siempre trato de evitar el comentario de ser un poco ad, eh, adverso a, esas, a esos sectores. Yo creo que la mayoría son gente muy buena y la minoría, como siempre, es la que genera esto estos revuelos y este temor que nosotros como policía vamos, y junto también con la Policía de Investigación, que ha hecho mucho muchos operativos, eh, hemos generado cierta eh, tranquilidad y desbaratar muchas bandas, y también el retiro de armamento y drogas, que es lo importante. ¿Cómo está ese tema, el retiro de armamento acá? Eh, hemos aumentado bastante. Eh, bueno, que en realidad eso genera... Eso tiene es un varios... tema tremendamente delicado. Así es, bastante ligado porque... Eh, el tema del armamento, el acceso, muchas veces, por la tanto por ilícito o por la, por los mercados negros, eh, genera ¿sí? Todo este aumento de, de, de presencia de armamento eh, en forma eh, incontrolada en algunas poblaciones. Y eso se debe, básicamente, a que eh, en lo mismo ilícito de la casa, muchas veces la gente se arma de armamentos, de escopetas, revólveres, pistolas, y eh, las compra con, la, con una necesidad de seguridad. Pero también en nuestra recomendación que si yo voy a adquirir un armamento, tengo que tener de hecho cuando se hace la entrevista, especialmente nosotros como 20 comisaría que tenemos la autoridad fiscalizadora, que somos una de las pocas comisarías de Santiago que tenemos la potestad y autoridad para otorgar permiso de porte y uso de armamento. Y dentro de las preguntas que se le realiza a la gente respecto a dónde ellos van a dejar su armamento, el almacenamiento del armamento y la munición es vital. Hay gente que todavía ocupa el colchón, hay gente puede ocupa el closet Y la verdad que hoy día hay muchos mecanismos de fácil acceso, de bajo costo, como cajas de seguridad, pero no sé van a tener una caja de seguridad impecable, blindada, espectacular, última generación, si la dejo encima de un closet o la dejo encima de un velador. Hay a que la, empotrarla, a la vareja, claro, hay que empotrarla al cemento, empotrarla al piso, que sea un mecanismo de seguridad, pues finalmente el delincuente sigue a la caja fuerte con armamento y queda con más encima que con su caja de seguridad. entonces por ahí también hay una, una suerte digamos de, de oportunidad para el delincuente de poder armarse fácilmente en, aquellas, en aquellos domicilios que portan o tienen armamento eh, Capitán de la Costa me llegó una pregunta acá de un profesor, colega que está escuchando la radio Espera, se llama Pablo Pablo Espinosa que es dueño de un emprendimiento Zapador Andino, capacitación de aventuras auto dice, máster si no se puede conducir con vídeos polarizados, ¿por qué las personas BIP, BIP lo hacen? ¿No todos somos iguales ante la ley, Carabinerón? No, lo que pasa es que, eh, a ver, una cosa que lo, lo, los top, como dice él, que porte no lo uso usen, digamos, vídeos polarizados, eso no significa que no sean multados. Lo que pasa es que la ley in, implica la infracción al uso, pero mm. no faculta el retiro. Y acá en Chile es, re, es reencachar ahí porque en definitiva eh, lo que prohíbe la ley es el uso pero lo que la ley no prohíbe es la venta entonces por un lado generamos la venta generamos la importación pero por otro lado está regulado el no uso de, esta, de estas láminas ahora la gente digamos siempre se escuba que no lo que pasa es que a mí me han asaltado y la verdad cosas es que el polarizado genera un efecto completamente contrario porque si yo estoy con virus polarizado y requiero o estoy siendo víctima de un delito y necesito que me cooperen o me auxilen difícilmente en la noche va a poder hacer algún tipo de seña que advierta a terceras personas o a las policías que está siendo víctima de un delito. Entonces yo creo que el polarizado es un mecanismo más contradictorio de la seguridad o adverso, más que facilitador de que aumente su seguridad. Yo creo que hay una, una suerte digamos, de equivocación si finalmente la, el uso del polarizado es un tema que mitiga a lo mejor el sol, pero va más por un tema de estética. Yo creo que la gente lo hace por estética más que por media seguridad. Correcto. ¿Qué más tenemos que <coughs> aportar en términos de mire de eh... seguridad vial? Mire... Lo que a mí me vengo hoy día también es, es eh, comentarle a los vecinos que en el mes de mayo vamos a una campaña muy fuerte y un poco desagradable ¿Desagradable? Con, el, con respecto al control de los peatones como es su conforme? tenemos mucho, mucho y a consecuencia la misma noticia que les comenté un principio tenemos mucho, mucha negligencia del peatón, cruza habitada de cuadra cruza en términos de las micro, no respeta los semáforos entonces... Eh, no se condice o no hay respeto respecto a la inversión económica de los, de las autoridades locales por mantener toda esta señalética eh, luminosa que como solo semáforo operativo si seguramente nadie lo va a tomar en cuenta o sea no tiene ningún sentido que se invierta en eso que a lo mejor se puede invertir en otro tipo de acciones sociales pero uh -huh. la, la apuesta de las autoridades locales es generar que existan las medidas de seguridad necesarias para que la gente eh, las utilice y cuide su vida. Si en definitiva el semáforo está hecho para regular y los ciclos de tránsito tanto de los vehículos como de los peatones. Entonces, mete malla o una campaña muy fuerte, pero lamentablemente no campaña preventiva, sino que hacen una campaña de infracciones. Eh, gente que sea sorprendida a mitad de cuadra, no respetando el semáforo van a ser infraccionados. y no va a haber ni un tipo cierto de consideración porque obviamente nosotros hemos generado iniciativa preventiva, entrega de folletos, comentarios, advertencia, pero obviamente no hay no hay un retorno Así que ahora <ríe> va a iniciar ¿cierto? una campaña más un poco más confrontacional, por así decirlo, pero siempre con la mirada de prevenir, con la mirada de evitar, con la mirada de que no tengamos más muertes, no tengamos más atropellos, no generemos este efecto colateral negativo de aquel conductor que atropelle a una persona porque cruzó en forma negligente. Ya, así. por ejemplo, eh, hay personas como yo que, que cometen esa infracción. <ríe> está en la plaza, frente a la Rubilar... Pues hay un semáforo que viene desde el, la estación del metro hasta los caracoles, sí. ¿cierto? Y está en rojo, pero uno puede avanzar porque los lo, lo autos que van en sentido de de, de sur a, no de, de norte a sur... Por Conchitoro está cortado, está en rojo. Está cortado, ¿cierto? Pero está en rojo porque los autos de Santa Josefina o Rubilar tienen Justamente. que doblar. Si sí, Carabinero que está ahí me pilla, me ve, me detiene, me pasa un parte... Así es. ¿Y cuánto el parte? ¿Qué? El parte son, bueno los costos son asociados a lo que estimulan los, los jugadores de policía es local UTM. son, un, más de son de UTM. dos UTM 80 lucas, más de 80 claro. lucas no menos de 76 mil pesos por cruzar si tú vas todos los días a la plaza que todos, la gran mayoría se muere claro, pero créanme que después de 30 días de infracciones le aseguro que eso pasa una conducta que se erradicar porque obviamente cuando vean que hay un desmedro eh, pecuniario respecto a mi negligencia ciertamente no conozco gente que hasta o lo que sea muy adinerado que pueda decir ¿cierto? que le sobra el dinero y pueda pagar las multas. Las y si no puedes pagar las multas, las multas eh, te pueden dejar hasta, hasta en reclusión. ¿por? Justamente. Ahora vienen las órdenes, las órdenes de arresto. Y eso genera otro inconveniente. El, el inconveniente es que, que ser detenido, pasar la noche en comisaría, pasar la noche en gendarmería, por 15 días, por 10 días, etcétera Entonces, no es menor. Entonces yo, obviamente, siempre parto con una solución preventiva de advertencia Eh, pero siempre con la finalidad de que la gente entienda que esto es por el bien de cada uno de ustedes esto no es una solución que a mí me alegre a mí no me pagan porcentaje por parte ese mito de que claro, ese está un ¿no? estáis haciendo la cuota para fin de mes que haces coste plata la verdad que yo sería el más feliz de la tierra si yo ganara un bono parte créame que estaría todo el día plantado entre Eduardo Bordero con Conchitoro en, en Domingo Toconal con Conchitoro, en San, en San Carlos con Conchitoro, en toda la intersección donde vemos pre, fre, fre, frecuentemente infracciones, especialmente con los, con los bloqueos de cruces, que es otro tema que también va a ser infraccionado, pero vía cámaras. ¿Cómo eso? Explíquemelo, por favor. Nosotros vamos a utilizar las cámaras municipales para cursar infracciones empadronadas a aquellos vehículos que bloqueen los cruces. Por, por ejemplo, ejemplo, intersección Eduardo eh Domingo Toconal con Conchitoro, donde doblan los colectivos Por ejemplo, fila. San Carlos con Conchitoro. Por ejemplo, independencia con Chitoro, por ejemplo, independencia eh, con Rubilar, eh, Rubilar, o Rubilar, José Lescoco con, con Chitoro. Todas las intersecciones que frecuentemente uno ve que bloquea los cruces y en pie, los ciclos de recirculación van a ser infraccionadas por cámara. Y es un poco más complejo porque obviamente que la gente se entera cuando le llega el parte. Entonces, por eso yo parto con antelación, avisando, porque como dice el dicho, el que avisa no es traidor que van a haber multas permanentemente por estas acciones porque tenemos que generar conciencia que el no respetar un cruce genera un bloqueo de tránsito que finalmente entorpece más el flujo vehicular para eso hay que evitar si yo sé que no hay avance de tránsito tengo que permanecer en la línea de tensión esperando que tenga el espacio necesario para yo utilizar mi vehículo en aquel espacio si yo sé que el cruzar va a bloquear el tránsito cierto de la de la calle perpendicular, obviamente voy a generar un taco de proporciones y finalmente no nadie avanza. Entonces es un poco el tema, el respeto del tiempo del otro. Así que, los peatones por favor, va a mi llamado, de que vamos a hacer todo, digamos, gente infraccionada, no va a haber tipo tolerancia porque obviamente la institución va a ser solamente cursada infracciones, o se va a solicitar su identidad y van a ser citados al jugador policial local, ¿cierto?, por los cruces, eh, eh, tanto por no respetar los semáforos cierto de los peatones, como también los cruces a mitad de cuadras. Eh, gente que está mal estacionada, por ejemplo, acá en el edificio de Lustrin, me, me están comentando que sacaron hartos partes la semana pasada. ¿También? Sí, pero lo que pasa es que hay que entender que si eh, las autoridades locales instalan señalética, tiene un sentido eso, porque las señaléticas nacen por algo, nacen porque es necesario tener los espacios de ambas pistas para la, para la circulación, Y eso genera, el, el tener las pistas habilitadas genera un tránsito despedido, genera cierto una, un, una mayor comodidad de tránsito, genera disminución de los tacos. Entonces todo tiene su sentido, pero gente permanentemente es reiterativa en, en estacionarse y especialmente en las áreas verdes, es el otro tema. El municipio yo veo una agrupación permanente de riego, gente rural, corte de pasto para que llegue cualquier persona toma su jeep, toman su auto camiones se suen arriba de los auto de los bot de los eh, árboles arriba de las plantas arriba de los de los céspedes y eso genera cierto que el hermoseamiento de la comuna se vea truncada por estas acciones entonces también hay genera otro problema que es la multa por los daños y la multa por el estacionamiento. Claro, Ustedes pasan multas de gente que vota escombro de la vía pública, ¿no? También hemos tenido eh, incautaciones importantes, ya llevamos, 10, llevamos 21 vehículos incautados por el, por el incumplimiento de la ley relacionada con el voto, la bota discriminada de basura en distintos puntos, entre esos carretillas, carretones, camiones, camionetas, vehículos particulares que conforme a la ley son retirados de circulación. Y eso es todo un tema, porque también el, el, el costo asociado a la multa es muy alta hay que pagar la grúa, hay que pagar los días que quieren, en, en las custodias de los corales Entonces, la verdad que eh, eso es algo que le está dando mucho énfasis, el municipio también está participando directamente en eso. Y es importante que la gente entienda que más que la infracción, insisto, si más que el aspecto pecuniario, hay que pensar en la comunidad. La basura genera plagas, la basura genera... Eh, estéticas negativas hacia, la, hacia los proyectos digamos de hermoseamiento de la comuna genera eh, mal aspecto genera aumento de delincuencia genera eh, el hecho que vengan ratones, enfermedades es, es, un, es un tema no menor no es solamente sacarme mi basura en mi casa y la voy a echar a la esquina sino que genera muchos efectos colaterales adversos y que afectan a terceras personas, entonces es importante tomar conciencia en ese aspecto Antes de retirarnos, Andrea Donoso pregunta, bueno, dice, o sea, Juan Carlos, me robaron mi auto la semana pasada, aún no lo encuentro. ¿Cómo estamos con relación a ese tema y los portonazos en Puente Alto, ya para finalizar? Bueno, el, en respecto a Puente Alto, la cantidad o tasa, o porcentaje, digamos, de, de robo vehículo, no es, está por muy debajo de la media nacional, por muy debajo. ¿Por eh, el tema de la recuperación, eh, por lo general en los 48 horas de la, de la, de, de la denuncia o de una sustracción de un vehículo o un robo, eh, está un porcentaje aproximado de un 75% de recuperabilidad. O sea, eh, técnicamente de cada 10 vehículos que se roban, 7 son recuperados o, o 8 dentro de las 48 horas. Y el resto, ¿cierto?, que no son recuperados, eh, se entiende, ¿cierto?, que... ...han sido vehículos que, han, que están utilizados para desarme... ...o por encargo, para efectos de repuesto... ...pero la tasa de robo en, en Puente Alto no es tan alta... Eh, ...sí es preocupante obviamente, que es, obviamente, un auto o dos... ...para nosotros es importante... ...pero eh, la tasa o la, el porcentaje de, de, de recuperación de esos vehículos... ...es bastante rápida... ...en las primeras 48 horas ya los autos están apareciendo... ...en un porcentaje de aproximadamente 75%... ...así que eh, si no apareció, lamentablemente... ...según la característica del vehículo que le robaron... ...puede ser que sea, haya sido utilizado para desarme... Y ahí es un aspecto ya un poco más complejo. Y ahí ya no lo va a encontrar nunca más. Bueno, bueno, ante que, ante que eh, no... Una pregunta ¿no? Tenía, de una consulta de parte de señor Navarro, que trabaja en Clevero con Santo Domingo. Pregunta si las cámaras, o usted sabe o no, si las cámaras están activas porque uno atropelló un par de días atrás. Y Carabineros ya se demoró como una hora. Hay que hay que explicar que no siempre están tan mucho operativa al mismo tiempo. Pero pregunta si las cámaras están operativas. Sí, está las cámaras operativa de hecho esa intersección está, está funcionando ahí hay, hay una preocupación permanente en el municipio respecto a mantener esas cámaras en funcionamiento hay un de hecho tenemos un carabinero especialmente cooperando a las funciones municipales eh, siempre en, en, en pos de trabajar trabajar en forma malcomunada con el municipio para mejorar la seguridad de la comunidad efectivamente ahí hay, hay demoras en procedimiento porque eh, lamentablemente cierto nosotros tenemos una, una demanda operativa tremenda. Tremenda. Pero hoy en día estamos mejorando la frecuencia, de hecho la gente iba a notar mucho más carabineros, mucho más medios, motos por todos lados, vehículos eh, corporativos, vehículos de civil nuestros que están permanentemente funcionando en posento de la comunidad. Así que eh, hay que recordar que nosotros tenemos una frecuencia de, de procedimientos eh, bastante alta, que nosotros tenemos aproximadamente 30 procedimientos por minuto que es una frecuencia que es eh, bastante ¿Cómo alta. La, ¿cómo la, um... Tenemos una cantidad de 30 procedimientos por minuto, que es la, una, una estadística nacional que eso es lo que Carabinero, a lo menos hasta el año 2017, generó 29.5, para ser exacto procedimientos que se adoptaron por minuto a nivel nacional. Bueno, aprovechando también este espacio, voy a decir que la gente muchas veces no tiene eh, conocimiento, alguno, a, a una, alguno a acceso, a algún tipo de información El les quiero hablar también de un flagelo que a la gente le complica que son los cigarros ¿Los cigarros el año 2017 tuvimos 120.000 incautaciones de cigarrillos de los que venden en la calle? justamente a Luca a luca justamente. cigarro luca. pero insisto, la gente eh, reclama porque hay mucha venta pero no se condice con lo que ellos hacen entonces el trabajo de la mitigación de este tipo de flagelos está directamente relacionado con el acceso, o sea si yo sé que es negativo no puedo acceder a eso y la verdad que hemos aumentado considerablemente los decomisos, 120.000 eh, unidades de cigarrillo digamos, eh, por incautado es una cifra importante, eh, y eso es parte del trabajo que se hace día a día. También se cierto decirles que durante el año 2017 detuvimos a 5.065 personas en, en el sector jurisdiccional de la 20 de Buisaría. Hasta la fecha, hasta el 31 de marzo, nosotros hemos detenido 1.260 personas, Así que la verdad que es una frecuencia importante, eh, eso significa cierto que nuestros cariños están haciendo el trabajo cada vez mejor. Hay hay un compromiso con la comunidad Puente Alto, hay un compromiso cierto con, con nuestra función operativa, pero siempre estamos eh, trabajando para mejorar. Ya, y pero sí es súper importante que la gente nos coopere en materia de seguridad, que cuide sus bienes, que cuide sus vehículos que no porte especies de valor a la vista, que no que sea cuidadoso con sus carteras, con sus mochilas. No si usted transporta eh, especies de valor en su mochila o en su cartera, púsela en lugares donde usted tenga acceso a la visual suya y acceso a sus extremidades, o sea, donde tenga protección de su brazo, protección de sus ojos, etcétera. Así que ahí la, la colaboración de los ciudadanos es súper importante y vital para evitar el delito. Antes que se vaya, dos cosas, eh, de modo el señor Juan Ogalde me dice que por favor, el peñón Con Camilo enrique hay una plaza que es utilizada como un foco de droga adicción y narcotráfico que por favor más, más visita eso es la una y la segunda que es para finalizar ya porque hay mucha gente en sintonía angélica a me dice qué pasa si compro zapatillas en la calle eh, está preocupada por eso porque vi un reportaje que es muy probable que le pasen un parte ahora no no es que no es probable va a ser infraccionada, eso así es sencillo ya es un tema ahí, ojo con eso, acá <coughs> la sabatía que uno ve a bajo costo, Pero son, acá hay, no una claro, que hay una alianza súper importante y ahí yo también le reconocimiento a los a los jefes de locales de las tiendas de acá en Alto. Yo tengo acá un WhatsApp donde interactúo personalmente con, lo, con los comerciantes de Puente Alto, o la gran cantidad de ellos, y tenemos una interacción de, en esta materia, donde, Capitán, me sustrajeron tanta especie entonces nosotros estamos al día respecto de las, especie que son sustraídas y después la corroboramos cuando vamos al centro y le encontramos a la venta en la misma línea línea conchetoro. Mm. Y hemos tenido una cantidad enorme de tenidos producto de lo mismo. Y eso eso con ya se toda esta cantidad enorme de casi 5100 detenidos durante el 2017, y si usted hace el ejercicio matemático de 365 días del año, tuvimos una frecuencia de 14 detenidos diariamente. Y eso es muy importante, eso significa cierto que el caradenero está controlando, está deteniendo Está evitando la tolerancia De hecho ayer uh, Tuvimos un decomiso De más de 20 matas de marihuana De casi 2 metros de alto Desde un domicilio Que lo tenía frente a un colegio No puede ser eh, sí, 20 plantas eh, Se decomisaron casi 2 kilos de marihuana prensada eh, Que está eh, ya eh, elaborada Para la producción y, y, y venta Entonces Y eso también eh, Porque yo luego una alegría Porque esos son antecedentes Que los propios vecinos nos otorgan Y eso significa que el trabajo unido, comunidad carabinero, es vital. Nosotros no lo tenemos todavía, no existe el carabinero pre-crimen, como salen las películas. No. Estamos trabajando para eso, ojalá llegar justo cuando hay el homicidio, justo cuando el accidente. Para eso apuntamos, pero todavía no existe las tecnologías para eso. Pero sí, lo que nunca va a fallar es la relación con la comunidad, la confianza que la gente nos comente lo que está pasando, no importa que nos identifique, pero que nos dé antecedentes concretos, que no nos haga perder el tiempo, que ese es otro tema. No. Que sean antecedentes verídicos, porque todas esas acciones están directamente relacionadas con la seguridad individual de los ciudadanos. ¿No se puede tener planta de marihuana en la casa? No, hay una, hay una regulación respecto al tema, pero eh, cuando ya tenemos una casi una un bosque de marihuana, sin duda que ya escapa todo tipo de acciones, digamos, regulatorias. así que Eh, eso ya escapa un poco de lo medicinal, escapa un poco de lo particular Ya es un tema comercial y que atenta directamente a la ley de drogas Muchas gracias por venir, tenemos harta, harta gente en sintonía, ¿eh? mucho eh, Espero que antes del aniversario que al este esté por acá Sí, vamos a estar por acá, ya yo, vamos a cumplir otro, otro año más de vida Junto a Puente Alto, junto a, a cierto toda la ciudadanía nacional y siempre acepto la, con, la, eh, con las ganas de, de seguir mejorando con las ganas de ser mejores carabineros porque nosotros día a día nos levantamos pensando en que queremos detener que queremos mejorar la percepción de seguridad de nuestros ciudadanos y siempre acepto con la finalidad de ayudar y esa es un poco la, la, la misión que tenemos como institución Muchas gracias Capitán de la Costa muy estemos bien, en su saludos parte, a ¿eh? Bueno y antes de despedirnos saludamos al personal de la Oficina de Integración Comunitaria en el mes del aniversario número 21 esta oficina va a realizar visitas pedagógicas, didácticas a colegios, jardines infantiles de la comuna. Así que gracias por venir, caray, a los